arrancamos con visitas, así que que nos encanta que, que nos vengan a visitar a la mosqui así que le vamos a dar la bienvenida está con nosotras nosotros macarena Casals, de despazo para la memoria bueno compañera, claramente amiga de la casa como maca hola buenos días buenas hoy día es raro estar acá pues siempre nos comunicamos por teléfono sí, sí <risa> en vivo y en directo en vivo en directo bueno eh, Maca, gracias por la por acercarte Y hoy va a acontecer algo que veníamos charlando, hemos charlado con el Keno, el Espacio para la Memoria, y bueno, un evento más que importante, Ah no la invitación y también la importancia de conmemorar, de hacer memoria de este día tan importante, ¿no? Bueno, sí, hoy, eh, el 12 de septiembre en realidad, eh, claro. el EPMX2 cumplió 8 eh, años, 8 eh, años desde que se hizo eh, efectiva la, la entrega del entrepiso del, del edificio, Eh, y lo festejamos hoy día, eh, el 15 con eh, una idea un poco saliendo ¿no? de lo que venimos haciendo años anteriores para celebrar nuestro aniversario, que siempre buscamos como hacer algo festivo o el tema de poner baldosas eh, por la memoria, recordando nuestros compañeros y nuestras compañeras. Este año nos pareció que mmm, al ser un año en el cual se juntan los 8 años del de, de aniversario de, de, de nuestro espacio, los 20 años de eh, la anulidad de las leyes de, de impunidad y los indultos y... Que se cumplen 40 años de, de democracia y dentro de todo esto estamos viviendo un clima político bastante... Eh Jodido, digamos con, con todo lo que hay digamos con los candidatos las candidatas que eh, son negacionistas o algunos ni siquiera se les puede decir negacionistas sino reivindicadores de, de, del genocidio los discursos de odio que eso hace que, que afloten los discursos de odio en, en toda la en toda la sociedad nos pareció importante darle eh, una impronta más política de este aniversario del, del EPM, planteando un compromiso compromiso 8, 20 y 40 que la idea de ese compromiso es eh, involucrar a, a, a la sociedad toda y ¿sí? no solamente, o sea, desde digamos, como eh, ustedes o todo lo que significa el comecuco, digamos, como eh, más colectivo hasta llegar a los partidos políticos eh, concejales instituciones como la universidad ¿no? como que abarcar toda la sociedad para que se comprometan eh, a que en estos 40 años de democracia, estos 20 de que se llevan a cabo digamos, eh, que se dejó atrás la, la impunidad que nos comprometamos todos como sociedad a seguir trabajando por, por los derechos humanos, en el sentido de seguir construyendo la memoria, digamos que eh, se mantenga nuestro lugar en el, en el EPM, si bien eh, nosotros ya hace 8 años que estamos ahí en el en el espacio no tenemos, eh, nosotros siempre decimos que somos ocupas de ese lugar. Porque no el decreto que dio Francisco Pérez en septiembre del 2015, cuando asume Cornejo en, el 2000, en diciembre de ese mismo año, anula el decreto. Y nosotros estamos hace 8 años sin un decreto que diga que estamos ahí. Entonces estamos en esa condición de, de, de ocupar. Si bien estamos súper institucionalizados en el sentido que las escuelas no reconocen y todo... Puede ser que el próximo gobierno que gane el Mendoza diga un día para el otro, che, los organismos se van de este lugar. Entonces nos parece eh, importante empezar a sostener ese compromiso de decir, o sea, estos lugares están, porque la memoria es una disputa y lo vamos a, a seguir disputando, pero eh, es importante comprometernos en sostener esos espacios, en que hace 8 años que se sostiene el espacio sin ningún tipo de financiamiento, sin tener trabajadores ni trabajadoras, no. Eh, Entonces también como eh, seguir sosteniendo eso y que tal vez eh, algunos, no como estamos aprovechando eh, las elecciones, que alguien se comprometa a decir bueno, che, el año que viene el, el, el, sí. el Ejecutivo Provincial les va a dar un pequeño presupuesto al espacio para la memoria. Igual lo vamos a seguir sosteniendo, pero el compromiso de eso, de seguir trabajando y seguir sosteniendo los, los lugares, y sobre todo eh, el EPM es un lugar en el cual si bien donde eh, trabajamos todo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, es un lugar que está abierto a todos y a, y a todas, digamos, eh, a las comunidades indígenas, eh, a los colectivos, a las organizaciones sociales, a los familiares de víctimas de violencia institucional, es un lugar que a través de estos años se ha convertido, digamos, por así decirlo, en un lugar de resguardo de quienes por ahí no tienen un lugar concreto para juntarse o quieren organizar algo y bueno, saber que está ese lugar también es no solamente garantizarnos a nosotros los organismos de derechos humanos, sino a toda a toda la sociedad que no solamente se respete lo que tiene que ver eh, con delitos de lesa humanidad, sino que se respeten todos los derechos, los de los pueblos indígenas, los de las personas con discapacidad, los de las organizaciones sociales que por ahí no tienen un lugar, sí. digamos, son un montón y están reorganizados y por ahí no tienen un lugar físico o sufren violencia, ¿no? En, en las marchas, en la represión, todo eso, es importante este compromiso para eso, para seguir garantizando no solamente todo lo que tiene que ver con memoria, verdad, justicia, sino todo lo que tiene que ver con derechos, no o sea, como hay gente que está diciendo que nos va a quitar el derecho a, a la educación pública o que cada vez se va a hacer más eh, imposible acceder a la salud pública, entonces eso también es importante y también es parte de, de este compromiso, es de decir, vamos a garantizar todos los derechos, gane quien gane, los derechos son una conquista que hemos eh, lo, eh, logrado como pueblo desde hace muchos años. Entonces es importante que nos involucremos y nos comprometamos en este sentido. Qué, qué lindo, qué interesante escucharla y esperanzador. Y, y preguntarte, eh, reflexionaba mientras vos hablabas de la cantidad de gente que, que ha pasado, sobre todo juventudes, este, en, estos años, en estos ocho años por el espacio. Eh, y el otro día que se juntaron en la plaza el jueves... Eh, entonces, qué reflexión Vos que estuviste en la plaza que, que se que reactivó joven, Y que, también, gestionó, que es claro. muy joven también. Entonces, esa plaza que, que fue el jueves pasado Que gestionó la misma juventud Digo, linkeaba todo eso Qué importante, qué, qué reflexión tenía al respecto Que que la educación Que viene haciendo estos ocho años El espacio de la memoria digo Y, y tiene sus frutos eh, Sí, está, bueno, el otro día eh, Fueron los dos eh, estudiantes eh, La Federación de Estudiantes Secundarios Nos dijeron algo que a mí me quedó como resonando, digamos, como ustedes plantan una semilla en nosotros. Entonces, eso me parece ya un montón, porque por ahí en los recorridos se cuenta, digamos, todo el, el terror que se vivió y, bueno, digamos... Eh, Entonces por ahí uno dice como, che, les estoy contando todas estas cosas a los pibes los voy a dejar como, eh, no sé, sí. como traumados o que no van a querer seguir militando. Y es como, nos dijeron, ustedes siembran una semilla. Entonces eso está bueno, de, de empezar a hablar a los pibes y que ellos sepan que está ese lugar y que los organismos eh, estamos ahí. Por ejemplo, lo del jueves para nosotros estuvo... Eh, o sea, como fue una movida re importante, porque fue organizada desde los pibes, digamos que ellos dijeron, la plaza no se mueve, hace un montón, entonces hay que ir y hay que ocupar la plaza. Y fue algo que, o sea, estuvo re bueno, que fue como medio espontáneo, por así decirlo, porque tuvo poca difusión, tuvo una difusión de dos o tres días. Eh, es más, nosotros nos enteramos cuando salió la difusión, digamos, de, de, del flyer, pero eh, estuvo bueno porque convocó y convocó mucha juventud y pasó algo que fue muy importante que es volver a marchar, volver a hacer la ronda, ¿no? Uh -huh. eh, nuestras madres, las que quedan aquí en Mendoza, ya tienen 93 años, están muy, muy, eh, demasiado viejitas y tienen tantos años de, de, de lucha y, y, y de resistencia que es es importante volver a ocupar ese lugar y que haya salido de, como de, de, de la juventud, me parece súper más importante porque por ahí, eh, yo creo o no lo pienso como y estoy como un poco hablando mientras pienso, tal vez si lo hubiésemos convocado nosotros desde los organismos, hubiésemos ido solamente quienes estamos en los organismos. En cambio como fue una movida que salió de los pibes, que eh, tuvo intervención artística y todo, convocó a eso a la juventud que es en realidad... Eh, a quienes tenemos que empezar a, a apelar, porque quienes estamos de este lado ya estamos convencidos y convencidas de lo que queremos y de nuestra visión y nuestra postura política. Ahora hay que salir a convencerlos a ellos y a, y a su entorno, ¿no?, de que, de que sepan la importancia de los derechos, la importancia de poder ir a una plaza y ponerte a hacer una intervención artística en una provincia como es Mendoza, que puede venir, digamos, por el código contravencional, digamos, te sacan, pero capaz que ahora no, no le dan tanta bola, pero si después la cosa se pone más jodida, esas cosas no se van a poder hacer. Y por ahí en la juventud se ve un poco, digamos, como capaz que quienes están un poco más politizados o qué sé yo, se ve el miedo ¿no? De, de, de lo que se viene entonces también es como empezar a contener ese miedo que ellos sienten porque nosotros también lo sentimos creo que todos no pero como que bueno que pasaron cosas peores y nosotros seguimos acá no pasamoson en cosas peores y, y, y todos los hijos siguieron resistiendo las madres siguieron resistiendo vamos como tener digamos esa esperanza y eso es lo de los pibes fue un empujón re grande, me parece, también, porque veníamos como todos y todas muy dormidos y muy dormidas en, e, en ese sentido. En cambio ellos fue como despertar, como bueno, che, despiértense, activemos porque los pibes tenemos ganas de, de, de estar, de enfrentar lo que se viene, de, de estar preparados para lo que se viene, entonces fue como manso digamos esa, esa movida. Eh, bueno, repetimos 18 horas hoy en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex de 2, en la calle Peltier eh, y Belgrano. Eh, hablaste de desafíos que de, de, de, de que seguramente se renovarán los sueños, la lucha, que, que se plantean hacia adelante, ya con un recorrido muy fuerte, porque... Eh, cuando uno habla para el espacio de la memoria, habla de juventud, de las visitas guiadas, de la pedagogía para la memoria, del archivo para la memoria, habla de referentes y de referentas eh, eh, que hoy no está y que han dejado un legado enorme, como la Susy eh, o Sofía. Bueno, impresionante. Eh, hay un recorrido hermoso y de muchísimo laburo y mucho compromiso. Increíble que no tengo un financiamiento. Eh, y, y repudiable que no tenga un financiamiento con tanto lo que da el espacio ¿no? a, a la educación a los derechos humanos Increíble, la verdad que es algo eh, nada, es terrible que suceda eso no eh, que no haya una, una, una mirada sobre el estado sobre la importancia que tiene eso y, y de lo económico también pero bueno que plantean hacia adelante cómo piensa seguir ya dijiste algunas cosas que, que no también lo ha dicho que de, de institucionalizar en el sentido de la legalidad del espacio? ¿Cómo, cómo lo, lo ven hacia adelante? Y primero que nada, seguir peleando por eh, la adhesión eh, de claro. la provincia de la ley 26.691, claro. que es la, la ley de sitios de memoria, que es una ley del año 2011, eh, y como no es de orden obligatorio, eh, Mendoza no ha adherido a, a la ley, ya después de casi 13 años que se ha sancionado. Eh, primero que nada eso, porque eso yo creo que es como el pilar fundamental uh -huh. para digamos, poder so o sea, seguir sosteniendo, sosteniéndolo con más recursos. Sino, uh -huh. eh, primero que nada eso, pero bueno, cada vez se va poniendo como el panorama político más difícil para que alguien eh, tenga. Yo siempre digo que la memoria es una disputa, ¿no? Y también es eh, voluntad política hablar y trabajar sobre memoria. Y desde el 2011 hasta ahora ningún gobierno de ningún color ha tenido la voluntad política para trabajar los temas de memoria, verdad y justicia. Que se les dé la importancia, no de que, que tenga que dar la importancia de que los pibes y las pibas eh, sepan esto, que, que, que pasó, que capaz que no es lindo de escuchar, pero es necesario de, de, de escuchar, porque si no sabemos lo que pasó podemos creer o quedarnos en esa que por ahí dice la gente como más grande, no con los milicos estábamos mejor. Entonces, bueno como tratar de, de afrontarlos desde ese lado, seguir obviamente con todo lo que lo que tiene que ver con la pedagogía de, de, de, de la memoria, ya estamos terminando el, el curso, pero bueno, seguir avanzando en ese sentido nosotros eh, laburamos un montón con estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo entonces bueno, esas relaciones eh, sirven un montón digamos para entrar en el tema para que los pibes se, se interesen entonces seguir laburando en, en, en ese sentido y empezar a a darle también, ¿no? La idea como eh, empezar a abrir el espacio a otros sectores también, ¿no? Como como ya lo dije, como a las juventudes, como eh, a los pueblos originarios, la violencia institucional, que si bien está abierto el espacio como para que sepan, digamos que ese espacio está y que es de todos, que es de los organismos, derechos humanos, porque digamos somos quienes los gestionamos, pero es de todos y de todas ese lugar también. Entonces que se le dé más visibilidad en ese sentido, porque por ahí alguien que no está relacionado con la lucha de memoria, verdad justicia, o si no es un profe, una profe que lleva a los pibes, la gente no sabe digamos de, de ese lugar y te quedás como que ahí sigue estando la policía. Sí, sigue estando la policía, pero también estamos estamos nosotros. Sí bueno eh, un <coughs> alegrón un alegrón poder tenerla Además que eh, siempre conversamos de vida eh, telefónica nos trae todos estos temas tan importantes tan necesarios pero bueno eh, tenemos su visita y bueno repetir nos invite la invitación para esta tarde y, para acompañar y también contanos eh, para por ejemplo a algunas eh, a algunos oyentes que quieran ir a habitar el espacio ya sean escuelas o demás para uh -huh. no sé si si también o sea, tienen cupo en el año de recorrido disponibles como como pueden encontrarlos. Eh, y ahora estamos como medio Eh, llenos hasta diciembre, pero bueno, por ahí podemos llegar a ser mm. por suerte. Sí. <risa> tenemos un montón de, de, de escuelas, pero si se quieren comunicar con nosotros, eh, hay un mail que es espacio.memoria.mendoza.gmail.com y ahí nos pueden escribir si quieren pactar algún eh, recorrido guiado o que llevar alguna actividad, algo que, que se quiera hacer en el espacio, esa es la vía de comunicación que, que tenemos, vía mail o por las redes sociales que nos pueden seguir por Facebook o por Instagram, Espacio para la Memoria, ex de Dos Mendoza. Excelente. Excel. Bueno, y, y hoy eh, nos reunimos ahí también, sí. invitamos, recordemos. <risa> y sí, hoy día los, los y las eh, esperamos a, a todo aquel que se quiera sumar al compromiso 8-20-40 a las 18 horas en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, donde bueno vamos a leer un, un documento que hemos... Eh, armado, eh, se va a hacer digamos la junta de, de firmas para todo aquel eh, colectivo o no que quiera adherir al compromiso, pero bueno, también como siempre vamos a terminar con un poco de música y un poco de, de, de alegría porque también hay que celebrar que cumplimos 8 años y que hemos resistido 8 años en ese lugar. Impresionante, un montón, enorme, nombre el laburo que han hecho los compañeros y las compañeras y eh, sí. recuperando ese espacio para, para la democracia, para la memoria y la verdad y la justicia, así que felicitaciones, gracias por acercarse, gran abrazo, estaremos encontrándonos ahí esta tarde, a las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes, Manso está acá y nos está hablando por sí. <ríe> por teléfono, y bueno, los esperamos y las esperamos esta tarde. Muchas gracias.